Comentarles dos, dos cuestiones. Una tiene que ver con el tránsito y los cortes de calles que hay en Santa Rosa por obras que está haciendo el gobierno provincial y la municipalidad. Hoy cortaron la calle Roques Peña entre Ameguino y Alberdi. Y ese lugar es muy transitado, no solamente porque eh, es una de las salidas del centro de la ciudad de Santa Rosa para. Este, apuntar hacia la avenida Luro, sino que ahí hay un centro médico eh, importante que es FAERAC y toda esa cuadra va a estar cerrada por varios días porque están haciendo recambio de caños de cloacas y agua y uh -huh. eh, lo cortaron hoy a la mañana y va a estar cortado hasta que terminen ese, ese trabajo que es abrir al medio la calle hacer las reconexiones nuevas de cloaca y agua y Después está par y hacer asfalto de nuevo. Así que va a estar por varios días cortado. En algún momento van a habilitar una parte de la calle como para que pase un auto, pero hay que tener cuidado en esa zona, sobre todo una zona que converge en varios puntos cardinales de la ciudad y va a estar cortado por varios días. Después, las obras habituales, Felice, Estieven, la calle Tello, Después hay alguna sobre la calle Autonomista Pero ahí no hay cortes, ahí están haciendo desvíos Acá sí hay un, una cuadra de la calle Roque Espeña Cortada totalmente Bueno, sí, la Antártida Argentina también está cortada La eh, Antártida Argentina sí. está cortada hace unos sí. días, sí Sobre uh -huh. todo en la ahí cercano a Gobernador Duval, San Juan Sí, esa, en el Club Argentino, esa... ahí eh, donde claro, la... Frente sí. al Club Argentino frente a una el... cuadra de la Escuela 314 sí. o la 201 Sí Sí, sí, sí. Eso también está cortado Pero bueno, ya la gente de ahí sabe Este es un corte nuevo que se hace hoy eh, Estaban trabajando en estos días Ahí sobre calle Sáenz Peña Ahora está directamente, está cortado Hay que hacer todo, hay un chino Para poder este, seguir <risa> este, Transitando, y bueno ¿Qué va a ser. Están haciendo obras Así que hay que tener paciencia Y otra cuestión que me pasó Y esto es comentar, es comentar algo que me sucedió Hace un ratito que pude verlo que me pareció una buena, este, una buena actitud para comentar, es que tuve que ir hoy más temprano a una panadería por una cuestión muy puntual, muy personal, muy familiar, a comprar algo para un familiar directo que se estaba haciendo unos estudios, estaba en ayuna y tenía que, en ayunas y tenía que desayunar. Entré a una panadería de la calle Roque Céspeña, eh, perdón, eh, Raúl Bedías, y entraron dos pibes que dejaron sus bicicletas en el piso sobre la vereda. Y la verdad que fueron a pedir comida, fueron a pedir algo para comer. Y la mujer, muy pero muy, con una muy buena intención y muy piola, me pareció la, la mujer que trabajaba ahí, o que estaba atendiendo, y les regaló dos docenas de facturas bueno, a dos bien. pibes que no tenían más de 16 años, andaban en bicicleta y le dijeron que hacía dos días que no comían. Y la mujer le regaló facturas y facturas de buena calidad del día como para que también no se coman las las facturas oreadas mm. como se dice habitualmente las del día anterior y nada me pareció una una buena una buena actitud en un momento de mucho de de, de, de mucha de mucha incertidumbre económica por donde la mires, pero también de de cuestiones sociales habitualmente estas estos pibes entran en una panadería de de más del centro. y les dicen que no, lo sacan carpiendo y se tienen que ir. Mm. Así que me pareció una buena actitud de, de la mujer que trabaja en la panadería, el sueño que queda en la Raúl revolvería, que le regaló una factura a unos pibes que no habían comido durante dos días. Bien, bien, Mauro, bueno eh, buenísima eh, para destacar. Eh, bueno, qué sé yo, una una buena una buena noticia un viernes como para este que nos haga un poco mejor personas eh, durante el fin de semana. Tal cual. Eh, sí. Maurito, ¿nos reencontramos luego? Dale, Pali, cuando sea necesario. Bueno. Hasta luego. Eh, nuestro...